con la cual nos encontramos en, en cantidades de eventos. Y ya la estoy presentando, estoy hablando de Natividad Ponce. Ella es la presidenta de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras y es profe de Literatura, Letras. Ella la estoy saludando. Hola, Nati, buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata el frío? Eh, bien, bien. bien. Yo no, no no le tengo miedo al no, frío. claro que no. Bien abrigada salgo a la calle, de Por... cualquier manera ahora estoy sentadita acá con un mate. Bien. Este, esperando tu llamada. Bien, aquí estamos entonces, antes de, de adentrarnos un poco en, en lo que representa y en lo que está haciendo, en lo que viene haciendo de tantos años la AP, vamos a hablar sí. un poquito de vos, contanos, contale a las oyentas. Eh, ¿Quién sos, Natividad, Ponce? ¿Quién soy? sí Bueno, una mujer que tiene unos cuantos años ya encima de sus hombros. Eh, soy docente jubilada. Uh -huh. eh, primero este, me recibí de maestra, no ejercí como maestra, seguí estudios Este, de profesorado en letras, uh -huh. y es el título que tengo, y he dado clase eh, en colegios secundarios de Santa Rosa, también en Winifreda, eh, he trabajado en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional de La Pampa, eh, en, en alguna en una cátedra concretamente, Y um, he sido también este, rectora del Colegio de la Universidad, Bien. además de, de trabajar y serlo, entre otros, en el Colegio Regasol y en el Guiñazú, eh, allá lejos ya hace tiempo en el Comercial, en el Nacional. Sí. Eh, bueno, esas cosas en el Domingo Sabio, también en el María Auxiliadora, reemplazando temporariamente a una amiga digamos que eh, he hecho lo que hacen tantas trabajadoras docentes sí. que van y vienen hemos ido y venido este por esta por las calles de esta ciudad este mañana tarde y noche para juntar horas y sí. he sido también trabajadora no docente Ajá. en la facultad de ciencias económicas en la biblioteca central de la universidad Ajá y también en la en el rectorado, en la Secretaría Académica de la Universidad. Boy. Así que como verás, este eh, he andado por todas partes, he militado, sí. he militado gremialmente, soy cofundadora de APUL, el ah. gremio de los no docentes universitarios. Sí. También de sí. Bueno, en algún momento integré la conducción de la Asociación Gremial de Docentes Secundarios, Terciarios y Universitarios, y en esa condición, junto con otros gremios docentes, este, bueno, fui cofundadora de la UTELPA uh -huh. y primera secretaria general de la UTELPA seccional Santa Rosa, he uh -huh. militado en política, Sí. Este también a principios fines de los 80 y principios de los 90 y bueno, después me dediqué totalmente a la docencia, más allá de que seguí meditando, este cada vez que hubo que salir a la calle, este en defensa de los derechos eh, laborales sí, especialmente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Así que ha, y ahora ha, ha circunstancialmente, caminado. digo, como presidenta de sí. de la Asociación Barbeana de Escritores y Escritoras, pero bueno, estoy trabajando y militando en la AP desde hace un montón de años. Eso te quería preguntar, porque sí. eh, primero conocerte un poquito más, saber todo este amplio recorrido que nos mencionaste, sí. tantos años de docencia y de pasar por casi, casi todos casi todos los colegios que, que, <risa> que tenemos en, en la ciudad de Santa Rosa. Eh, es. estaba viendo la la la AP, la Asociación Pampana Pampiana sí. de Escritoras y Escritores ha cumplido hace poco 40 años. ¿Verdad? Uh -huh, ¿Cuándo sí. fue el año pasado? Sí. No, en el 23. ¿En el el ah, 6 de noviembre de 2023 justamente al cumplirse, bueno, el 40 aniversario de su fundación, que sí. coincidió prácticamente con el regreso a la democracia claro, del país. Ese, ese, ¿no? Porque sí. se conformaron casi simultáneamente la AP, el Movimiento Popular por los Derechos, Pampeano por los Derechos Humanos, y también otros sindicatos, como por ejemplo el de los judiciales, Ajá. de hecho, este... Eh, bueno, digamos que se produce esa eclosión claro. democrática de refundación de gremios uh -huh. y de fundación de otros nuevos. Claro. Y la AP estuvo ahí también, conformada por compañeros y compañeras que en su mayoría este quienes al menos fueron sus primeros dirigentes habían sufrido este la represión, claro. y, este la violencia de la dictadura. ¿Quiénes eh, estuvieron en los primeros años de la de la dirección, digamos, o de la mesa de, de eh, la AP? ¿Te acordás? Mirá, eh? no sé si voy a recordar todos los nombres. No, pero, la pero primera estaba conducción. Edgar, estaba Edgar, Edgar Morisoli, eh, eh, sí, Edgar Morisoli Pablo Fernández, uh -huh. Ana María Lasalle, Muruma Lucero, Muruma... Eh, Bueno, se me, se, me, se me escabullen los nombres ahora porque además me está distrayendo un tú, tú, tú, te escucho allá atrás. <risa> este Pero en general fueron, sí, compañeros y compañeras, eh, Margarita Monge, claro. este, la compañera de vida de Edgar, Edgar. Uh -huh. eh, bueno, en este momento. el Raulito Datri, si mal no recuerdo, también estuvo en la primera comisión o al menos intervino... Él y había con Guillermo Hersel bueno, digamos que era un núcleo importantísimo además sí, sí. que no solo eran este digamos eh, escritores, sino que eran periodistas mm. eh, y tenían una vida pública interesante. Sin duda. Este trabajadoras docentes Eh, bueno, la verdad que fue una época de gloria de la AP como de otras instituciones democráticas y bueno, a partir de, de ese momento la AP se constituyó en lo que, bueno, un compañero este integrante de la Comisión Directiva de la AP, este muy pero muy entusiasta él claro. siempre me refiero a Silvio Tejada uh -huh. es Flaco Tejada dice que la AP es una usina cultural, ah, y creo que lindo. sí que tiene qué razón lindo, qué lindo sí, sí. qué lindo y vos estás entonces como presidenta desde el 23 sí, sí. sí. sí. sí. sí estoy pero... desde julio del 23 junto con otros compañeros y compañeras y estamos terminando nuestro mandato bueno próximamente de acuerdo con la fecha en que convoquemos para la asamblea ordinaria que, que va a elegir a la nueva conducción. Bien. Y contanos un poquito qué, qué, qué pasa hoy en la AP, ¿no? Eh, supongo que, que siguen trabajando arduamente con, con cursos, con, qué, qué es lo que está haciendo la AP. Bien. Eh, mirá, Eh, la APE está siempre, yo te diría que hoy más que nunca, hoy más que nunca, aunque también ha habido momentos difíciles hace unos años atrás, pero en este momento la APE está viviendo la penosa circunstancia de, de transitar por este país en bueno en condiciones este bastante lamentables uh -huh. eh, por el gobierno que tenemos no sí. este el miísmo este que ha llegado y que parece seguir ganando posiciones este que realmente está destruyendo eh, la cultura sí. del país o por lo menos es lo que intenta Sí sí es decir todas las áreas culturales entendida la cultura como el trabajo que realizan las personas no sí. este para vivir mejor para tener bienestar para para disfrutar de los frutos de su laburo sí. este intelectual manual eh, realmente eh, estamos en una situación difícil porque Bueno, la, la cantidad de asociados y asociadas este que tiene la AP no es obviamente ni mucho menos lo que tenía allá lejos de hace tiempo, y además hay compañeros o compañeras que no siempre pueden cumplir tampoco con este la cuota claro. la cuota mensual, sí. este pero bueno, más allá de eso la AP sigue trabajando, eh, bueno, en mi caso voy a ser autorreferencial, sí. Desde hace 16 años coordino un taller que hasta el año pasado fue de escritura ficcional y que a partir de este año es de lectura y de escritura incidental y que empezó justamente la semana pasada. Bien. Se va todos los miércoles de 18 a 20.30 y se extiende hasta el último miércoles de octubre. Ajá. Pero también tenemos en laAP este talleres de teatro a cargo de Silvina Batriz ah, para bueno para para adolescentes. Eh, yo en este momento no tengo presente el calendario porque tenemos un horario este como los escolares sí pero pero en eh, mayúsculo donde tenemos todos los horarios de las actividades teatrales. pero bueno Silvina. Desde hace unos años ya viene trabajando en la AP, este en la parte teatral bien, y bien. también eh, no es nuestra digamos la iniciativa sino de la Biblioteca Popular Edgar Morisoli, nuestra nuestra hermanita este que que conforma digamos esta dupla eh, literaria. Eh, junto con la APE, eh, funcionamos en el mismo edificio de Víctor eh, Lorri 73, y la APE desarrolla también toda una serie de, de talleres interesantes para niños, niñes, bueno, digamos para infancia, sí. para adolescencia y para adultas y adultos este en, en el salón de la APE. O Bien. sea que estamos compartiéndolo. Bien. Y por supuesto, cada vez que... Y hay posibilidades este hacemos encuentros para la presentación de libros sí. eh, para homenajear a la mujer para um, recordar conmemorar este el 24 de marzo sí. y, y bueno también para recordar con con cómo decirlo con nostalgia compañeros y compañeras también que hemos han ido sí. dejando en el camino y justamente ahora este este próximo eh, viernes, el día 23, vamos a hacer lo que llamamos un otoño patagónico, uh -huh. este que tiene que ver con o está mejor dicho vinculado con una actividad que va a realizar este la Casa Museo Olga Orozco, ¿Sí? con quien también tenemos una una unidad, una profunda amistad y relación porque la AP en más de una oportunidad ha participado y sigue participando en las actividades que realizan en TOAI. Y este este viernes, justamente, eh, aprovechando que va a haber compañeras poetas que vienen de la Patagonia, eh, vamos a realizar un encuentro abierto de lectura y de cena la canasta eh, para poder encontrarnos conocernos o reconocernos, y, y bueno, poder este leer y escuchar poesía como corresponde a una casa de, de escritores y poetes. Qué linda, qué linda. Así lindo. que como verás, y estamos también en otro tema en este momento, bueno, por supuesto, eh, Marí estaremos presentes en el pañuelazo del miércoles claro, 28 a las sí. 17.30, sin, sí. sin ninguna duda, y, y estamos también en el tema de, mmm, a ver, hemos sido integrado eh, integradas eh, a trabajar en un trabajo para colocar una placa en homenaje y recordación a Edgar Morisoli y su compañera Margarita Monge, en un espacio de la tela que antes fue la casa familiar de los monjes Morisoli. Ah, mirá. Bueno, en este momento hay un centro educativo infantil, uh -huh. y bueno, allí este conjuntamente con la Fundación Chaguileugú, Y, y bueno, el consejo deliberante de la de la vela eh, próximamente, supongo, se hará este homenaje. Bueno, la APE va a estar también presente en esa oportunidad. Sí, sí. Y hemos estado en la feria internacional del libro, de que se realizó la semana sí. pasada, o sea que... Bien, bueno, actividad Marisa, constante, la actividad constante. Constante. Siempre Por digo Silvio. Sí, siempre digo lo de Digo, recordando esto siempre y teniéndolo en cuenta, el compromiso que sí. tiene la institución, la AP, el compromiso sí. social, cultural y comprometida con la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las políticas de género, de, del ambiente, bueno, digo, siempre... Sí. Eh, sólida, la AP en ese compromiso adquirido y, y, y constante, ¿verdad? Eh, eh. Vos sabés, Mari, que creo que que la AP se fundó justamente para, para contribuir a este, a la promoción, a la difusión de, de autores, autoras y sus obras, mm -hmm. pero pero también con un poco Profundísimo compromiso, este, compromiso me... con los problemas sin sociales, duda, como va duda. a decir, este, y, y bueno, del año pasado a poco de asumir mi ley, el Gobierno Nacional, este cuando envía el proyecto del decreto 70 barra seten, eh, 23 sí. y también el proyecto de ley de bases, uh -huh la APE conjuntamente con otras organizaciones políticas, sociales y culturales, nos integramos en una asamblea cultural el día 2 de enero de 2024, y a partir de entonces hemos estado trabajando y en actividad, movilizándonos, participando en, en, con grupos, en, en multisectoriales, eh, nunca la APE se ha hecho a un costado no, no, cuando claro, ha tenido claro. que defender sí, sí. este todo, en todas las formas este la democracia y, y los derechos humanos tal cual, así es te cuento que antes de despedirte, te cuento que en un rato eh, vamos a estar sí. dialogando con Marisa Negri Ay, ella viene justamente, justamente para esta actividad claro. de la Casa de Olga Orozco Claro, que... va a estar este coordinando un taller, claro. este, un seminario sobre la vida de Olga Orozco. Así es, claro, así que en un ratito más más ah, media hora la vamos claro. a estar este entrevistando a, a Marisa Negri. Así que bueno, bueno seguramente Nati... sí. será una de nuestras de las compañeras poetas sí. escritoras que estará el viernes 23 también en la Late. Seguramente. Así que bueno, Nati, gracias por esta charla. Seguramente eh, vamos a estar también, eh, bueno, viéndonos como nos vemos siempre en cada como lugar. Como sí. en cada y, lugar. Exacto. Y, Exactamente, y gracias eh, María, además... No, al contrario. No, el reconocimiento que quiero hacer por tu, tu trabajo constante de, de estar poniendo el cuerpo en todo lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres este en, en este para lograr los espacios que nos merecemos mm, como tales sin duda Y en tu caso gran luchadora este, que tengo que reconocer ¿no? con mucho con mucho afecto y, y respeto. Gracias Nati, gracias.